a las otras. ¿Eh? h ¿Cómo está el estómago? ¿Ah? Amigos, h a bueno, lo importante además es cómo está la conciencia. s ¿Sí? i q u e con el deporte como el Partido Comunista en esta última o tenemos parte. El día de ayer, con el día de hoy, le comunicamos que debía dar de un saludo y dar un saludo. En nuestro caso, s el Comité Central de dedicó cinco sesiones del 41 pleno, el día 12 y 13, 19 y 20, 26 de febrero, a discutir. lo que debería ser un material de aproximadamente 20 páginas que yo debía、eh, presentar en esta j o r n a Sin embargo, obvio q e no e a s no lo vamos a leer ni lo vamos a presentar en los cédulos que en su momento estaba planteado. Es un documento, camaradas, que aparece impreso en la tribuna, en la última de del la Tribunal Comisión Popular y que se r v i r á para el debate de la segunda oportunidad. Antes de hacer alguna referencia a él, quisiera, en primer lugar, agradecer a todos y todas ustedes la presencia en esta jornada contativa del Partido de la Jornada Comunista de Venezuela. ¿no? Pero obviamente agradecer de manera particular, no nombre nada más de la dirección, sino de todo el colectivo del partido aquí presente, d e la delegación, m de i camaradas, compatriotas, m i amigos y amigas, las de distintas delegaciones, de las embajadas de los consulados, han hecho aquí presencia, podríamos decir, y sé que m no a nadie le va a gustar, teniendo dentro de ellos una representación. fundamental para la lucha del Partido Comunista y de la lucha de los pueblos como la representación de la República Hermana de Cuba, que e s como siempre, el c u e r t o de enseñanza, el c e n t e de referencia, el c u e n t e ejemplo para la lucha y para los de los pueblos que continúan con los a e r i c a n o s De igual manera agradecemos, ya sea él, la presencia de los emisores de, de la Ciencia, que son e a n t i a g que debía recrearse. Pero habíamos informado que el arco de día tenía una duración de aproximadamente dos horas y media y que estaríamos terminando a las dos de la tarde. Entonces asumió compromiso ya a las ¿eh? la dos y media de la tarde. Asumió compromiso para la fe. Ya la tarde. Pero le agradecemos sus palabras de aliento. Que más que el reconocimiento que lo son también, lo que expresa la necesidad de cada uno más. Como lo decía el camarada h í t o d de la juventud, cada día más prometiendo con la construcción de un verdadero destacamento revolucionario, de un destacamento que sea capaz de e v a c z a r a la cuarta obrera en el proceso de construir y fortalecer esa alianza. anti-imperialista que hoy avanza, pero que no avanza con que avance en el terreno del anti-imperialismo, sino que es necesario que acumule fuerza s para avanzar hacia el socialismo, y yo o a v a n z a r e m o s hacia el socialismo las ruedas, con, trabajos, con las más barreras, con las más b a j a r e r a s con las más b a j a r e r a s con las más b a j a r e r a s a p a r e n t a j a d o la diáspora que, que la actualidad avanza en el Consejo de s e g u r i d a j Social. Este partido que es necesitamos, todavía no es el partido, pero demanda. momento histórico. Y también queremos agradecer la palabra, la perla, la sincera, llena de afecto y de reconocimiento de, de del canciller día, de Díaz. Tenemos que decirle de Nicolás Maduro, compañero de muchas, muchas momentos en el m o v i m i e n t o de los trabajadores, y soy culpa de la responsabilidad del Estado de n i c o l s Maduro, de la cancillería, p e r o que entendemos. No pidan a e s t a gente q u n a t u r a l i m a Y es prácticamente por eso que hemos visto que muchas organizaciones sindicales en la tarde de hoy, no fundamentalmente organizaciones sindicales, sino las que se han hecho llegar, planteamiento, tema, s materia que están tratando. y que están convencidas las compañeras y los compañeros, las y los camaradas, que tú eres un canal adecuado para que esas propuestas de los trabajadores de e Z y Z, para que esas propuestas de los trabajadores de Idealto, para que esas propuestas para la c o n s t i t u c i ó n de la ley orgánica, para, la, para la, la elaboración de una nueva ley de orgánica del trabajo y la e l a b o r a c i ó n de una ley especial de gobierno socialista, que para la ley de orgánica, m i n o Yo también comparto el departamento. Nuestro presidente ahora aquí, además de tener un reconocimiento, de traer mensajes a e l presidente Chávez, mensajes que agradecemos y que te decimos a ti que por favor, sin más también de venir como v a l l e v a n d o s el presidente Chávez, el compromiso del Partido Comunista de seguir transitando el c a m i n o de la libertad de los hombres, siempre sido de aspiración de fuerza para avanzar h a su p r e s i d e n t o Este partido comunista está convencido, está consciente, que con la revolución o el proceso, por eso, o el proceso bolivariano, iniciamos el camino de la dirección de nuestra c i ó n e a Es un camino que todavía le faltan bastante tres, según nuestra opinión. Todavía、eh, está, como se dice, todavía no ha madurado, t o d a í a está con vos, el de hacerlo. Un camino que todavía está j o g o s o un camino que precisamente porque está j o g o s o y porque una de las fuerzas fundamentales que debe dar el q u i z a r su avance aún no ha asumido su papel de vanguardia como en la plazovera, un camino entonces que está amenazado tanto desde el exterior por el t e r i ó d i s m o como por la fuerza de la a t e c i ó n i n t e r n a c i o n o l Pueden decirlo así desechados. u ese e e s q e m a fundamental, y s o lo decimos a las camaradas y a los camaradas que nos acompañan, Amigos y amigos, el día de hoy es donde tenemos que jalar en paro.